Un 13 de diciembre del 2012, puse en esta caja todos los recuerdos tuyos porque me dolía verlos y saber que físicamente no te volvería a ver, ahora un año después de tu partida la vuelvo a abrir para recordar todos los momentos que viví contigo, esos momentos siempre serán para mí inolvidables. Como les hemos informado, el avión en el que viajaba la cantante mexico americana Jenny Rivera desapareció esta madrugada cuando volaba rumbo a Toluca, México. Entre los desaparecidos se encontraban los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres. Las autoridades encontraron los restos del accidente en el cual también viajaba su equipo de trabajo: Arturo Rivera, Jacob Gevale, Jorge Sánchez y Mario Macías. Singer Jenny Rivera died in plane crash on her way to a concert in Mexico. Jenny Rivera y las seis personas que viajaban en este Lear Jet 25 han muerto en un accidente registrado a 60 millas del aeropuerto de Monterrey.